Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional Número 24.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 que lo vamos a dedicar a la enfermería. Contamos para ello con dos invitadas especiales, la señora Yolanda Córdoba y la señora Marina Albornoz. Ambas son licenciadas en enfermería y se desempeñan en el Hospital Álvarez. Pero antes le quiero pasar... Un aviso de que no se olviden que el 14 de julio el CESAC 34 festeja su cumpleaños. Los esperamos en Artigas 2262, Centro Cultural Resurgimiento. Bueno... Buenos días Yolanda, buenos días Marina, buenos días. gracias buenos por acompañarnos. Eh, este es un programa que lo hacemos entre el Centro de Formación Profesional y el Hospital Álvarez. Especialmente está dedicado a la prevención, pero nosotros hoy le vamos a dedicar el día a la enfermería y eh, la primer pregunta que quería hacerles es ¿por qué se festeja el 12 de mayo el Día Internacional de Enfermería? Bueno, eh, se, eligió, se eligió este día precisamente porque coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, que es una de las precursoras de enfermería y la que estableció el, un, el primer modelo el modelo a seguir en relación al, al cuidado de enfermería. ¿Y eh, ustedes tienen una legislatura que los acompaña en sus tareas? Sí, el, el, tenemos una legislación vigente eh, a nivel nacional, la ley 24.004, y a nivel del gobierno de la ciudad, la ley 298, con su respectiva reglamentación. Casualmente, en este momento, como hay muchos aspectos que quedaron sin reglamentar, eh, actualmente se está trabajando con una, reforma. una, una reforma de esta ley 298, eh, tenemos este, profesionales de nuestro hospital Eh, licenciado de nuestro hospital que están asistiendo junto con autoridades de los ámbitos privados nacionales diversas este, instituciones educativas eh, están participando en, en la gerencia de enfermería de nivel central en la reforma en la reforma de esta ley. Ustedes son licenciadas en enfermería, sí, ¿hay sí. distintos niveles de enfermería? Eh, sí, tenemos dos niveles de enfermería, el nivel auxiliar y, y el, el nivel profes profesional. profesional. Y dentro del nivel profesional tenemos eh, la enfermera, que es una titulación de tres años, eh, previo posterior al secundario uno cursa eh, tres años y sería es un pregrado. Para lograr el grado tenemos dos años más, o sea que la carrera de, de la licenciatura, de, para ser licenciado, sí. es de una cursada de cinco años. Uh -huh. también tenemos, este, esos serían los dos niveles, también tenemos en, en este momento eh, ha crecido mucho la enfermería tenemos posgrados tenemos doctorados en enfermería en el hospital de momento tenemos ma magister en enfermería también. La figura del enfermero, si bien todo, todo es importante, todas las personas que trabajan en el hospital uh -huh. pero la figura del enfermero el que está permanentemente cerca de 24 horas con el cerca paciente con el paciente, eh, adquiere un rol, rol muy importante. ¿Cómo se distribuyen dentro del hospital y qué tareas hacen? Bueno, tenemos eh, la parte de la atención directa al paciente y tenemos también la parte de gestión. La atención directa al paciente tenemos conformado por auxiliares en un menor porcentaje, tenemos enfermeros y eh, ha aumentado, ha crecido bastante la formación de licenciados. Sí. De hecho, tenemos personal que se está capacitando permanentemente en el, en pos del logro de su título de licenciado eh, en, en, en épocas presenciales. Eh, anteriores, teníamos un porcentaje mayoritario eh, conformado por auxiliares. En este momento es minoritario, es muy eh, muy elevado el porcentaje de licenciados y de enfermeros. Todos lo tienen cual la oportunidad de... Que, sí, sí, sí, tiene la posibilidad de capacitarse, de hecho eh, se los comisiona ah, para sí, que puedan sí. adquirir su título de, de enfermeros. Y esto se ha sostenido, obviamente, tratando de no descuidar que el cuidado directo del paciente, que es nuestro objetivo fundamental como enfermeros, eh, se vaya a descuidar, o sea, ¿no? La comisión es en la Escuela Cecilia Grierson, ah, que tiene el convenio con el gobierno de la ciudad. O sea, que el que desee anotarse, estudiar la carrera, se los comisiona y van y estudian allá, y después generalmente van a otra institución porque solamente tienen este nivel... Este, terciario. Terciario Después y si una persona quiere estudiar que no tiene ningún nivel, ningún conocimiento, también. dónde se También ahí eh, mismo también. van ahí y mismo... se se, van, se inscriben sí. y ahí este hay varios turnos, sí. está el mañana al tarde y el vespertino, que claro. en los últimos años agregaron el claro. vespertino, bien, porque hay mucha bien. gente hay que muy... trabaja. Bueno, más allá de que la legislación vigente habla de esto de la capacitación como un o sea, como más allá de la necesidad también como digamos eh, o sea eh, más allá de la necesidad también como un derecho del, del enfermero del auxiliar eh, desde la desde el hospital se trata de promover la capacitación en pos de mejorar el cuidado del paciente sí. ustedes trabajan mucho en cuidados de pacientes Sí, se trabaja bastante es más este cada eh, los enfermeros en general eh, tanto enfermeros como licenciados están conformando diferentes comités en el hospital sí. en forma activa así tenemos que están trabajando con en el área de seguridad del paciente, de, en la prevención de riesgos, como riesgos de caída, en, en protocolos de tratamiento y <coughs> perdón, en tratamiento y prevención de úlceras por decúbito con muy buen con muy buena adherencia de parte del personal, Eh, también hay otras otros comités El de control de infecciones sí, claro. el, de, bueno, el de calidad como dijo ella Esto es nuevo digamos para la enfermería Es como una tarea nueva que se viene dando en Se va incorporando en los diferentes Es estereas. un cambio dentro sí. de, de la profesión Más considerando que esto no es una obligación No hay una, una directiva para que se conformen Los comités es espontáneos, es voluntarios Lo cual claro. se traduce Que la gente, o sea, uno lo puede interpretar como que hay realmente una motivación personal del crecimiento, del crecimiento claro, crecimiento. claro, claro la enfermería sigue siendo un pilar muy importante dentro de la medicina este este programa es, está dedicado a, a la prevención en general todas las personas invitadas dejan este un mensaje para los oyentes sobre la prevención de distintos temas ustedes en qué áreas y cómo trabajan distintos temas de prevención, yo me imagino que la prevención ustedes la hacen eh, cuando llegan al paciente a una cama, ya le están dando medidas preventivas uh -huh. de tratamientos, de de caminar, de enseñar claro. para cuando sufra Pero a ver si tra podemos transmitirle claro. a los oyentes sí. eh un, un marco que ellos puedan ver eh da. cómo trabaja enfermería en el marco de la prevención. Eh, nosotros tenemos eh, intra, o sea, intramuros vendríamos así, en sí. el área del hospital, se trabaja mucho en cuando se hace, precisamente como mencionaba usted, en el cuidado directo del paciente, porque dentro de las funciones de enfermería está también la, la educación al paciente y la familia y al y entorno a y a la comunidad. Entonces desde ese lugar se trata de, de pronto, hay pacientes que determinados hábitos no los tienen, no los trata de generarlos, Eh, de pronto no tienen conocimiento de su patología, en realidad el enfermero es el que está 24 horas con el paciente, entonces la la, la claro, relación, la relación, la relación es más directa no, no, no se genera, paciente, a la claro, familia, a los se, amigos claro, se genera un vínculo de pronto diferente al de los otros profesionales el hecho de estar en forma permanente es el que primero sabe si está dolorido, mm. si sus necesidades están cubiertas, si se alimentó o sea, quien vino es el que a visitarlo claro, quien no vino a ah, por claro, quien reclama necesidades afectivas, sí. sin, o sea, la mirada es integral. Sí. Nuestra profesión tiene esa, esa característica, eso hay una mirada integrada hacia el paciente y de, de hecho se trata de dar respuesta a todas las necesidades todas que uno logra veces. detectar en este cuidado eh, continuo y permanente al paciente. Eh, desde ese lugar la prevención apunta sobre todo a detectar estas cuestiones de pronto tiene una patología Y se externa y el paciente queda, bueno, ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo me cuido? Todas estas pautas previas con... a la externación lo da el enfermero. Le claro. explica, de pronto, un paciente con hipertensión cuáles son los cuidados, pone énfasis en las cosas que sí o sí debe tener en cuenta para no volver a internarse, o sea, para evitar una posterior internación. Cuando hay patologías que, de pronto, en, con los cuidados habituales en la casa, más algunos especiales, puede sortear, digamos, esta cuestión de la internación. Okay. Eh, también tenemos extramuro eh, eh, por ejemplo con la, las campañas de vacunación Ajá, sí, sí. En, las es, en las escuelas concurren a las con, escuelas con, con las un, escuelas, integran sí, distintos equipos sí. sí sí sí tal cual por ejemplo el de vacunación qué otros eh, sí. a veces también se les da la leche mm. Sí, ¿no? sí, y, sí. Y y el, también que, educación, van a veces recorriendo eh, habita, eh, digo, eh, domicilio por domicilio y se los va capacitando de pronto. Claro, son multiplicadores, claro, este, claro son multiplicadores. Este, de claro, no, sí, bueno, no, sí, sí, sí desde ese lugar sí. se trabaja mucho. Y se, se da programas para la comunidad de acuerdo a la, a la patología o las necesidades claro. que que se va observando, que necesitan. ¿Son, eh, cuántas ¿Qué cantidad de, de enfermeras tienen ustedes? ¿En el Hospital Álvarez? Aproximadamente 300. 300. 300 eh, entre, en sí, total. Y están ingresando. Eh. Lo, lo bueno de esta situación es que en este último tiempo como que se aceleró esta, este ingreso. Una persona claro. se jubila o... Claro, no demoraba muchísimo tiempo, cuatro, muchísimo, cuatro años, cinco. Cuatro años ah, y, y, y a veces las, se perdían las partidas. claro ahora, ahora no. no, no, ahora, no eh, bueno. Inclusive la último, el último concurso que se hizo, Eh, hará 10 días y ya llamaron eh, de recursos humanos y, y esas personas que van a ingresar ya están haciendo el preocupacional claro, eso, eso significa es muy que al menos de 2 meses sí, ya está sí. trabajando y otra de las cosas que también hay que rescatar que tardaban ingresaban a trabajar y tardaban meses en cobrar ahora ya automáticamente al ah, mes ya están cobrando perfecto bueno esto eso es, hace sí, sí. que también la gente permanezca en, en, en sus lugares claro. bueno, ¿quieren agregar algo sí, más? Eh, sí, queríamos agregar este, Bah, quería agregar con respecto a que estos 10 enfermeros entran para la nueva guardia que ah, se va sí, sí, el 8 sí, de sí, julio, sí, sí, sí. así que ya empezaría un servicio con una dotación Completa. completa O sea, eh, sí, sí, sí. para funcionar. Eso, eso es otra de las cosas que también se tiene en cuenta, que ahora no están, eh, como que cuando se está por abrir un servicio, se necesita, se, se pide provee, a nivel central y a nivel central nos provee está Provee la, la dotación necesaria. Sí, nos está dando, como pasó bueno. con Neonatología, que entraron unos cuantos unos enfermeros cuantos también. Unos cuantos enfermeros. Bueno, es una sí. linda, linda sí, noticia. Sí, eso sí. sí. ¿Algo y más otra estoy... de las cosas que quería agregar, que enfermería, así como todas las profesiones de la salud, tiende a la especialización. Si bien en este momento sí. no están reconocido, Precisamente en la, en el trabajo de la, de la ley 298 sí. que nos rige eh, Se está trabajando para que, si bien hay enfermeros especializados sí. en determinadas áreas Esto sea reconocido desde nuestra legislación claro. En la oncología, ¿no? Hay, por ejemplo, no, pero hay también en residencias en emergencia En emergencia claro. En cuidados el, paliativos. En cuidados paliativos. En el de programática. En sí. neonatología. neonatología. Claro, eso va a ser una especialidad. Claro, claro. En, ah. Está atendiendo ah. a eso a en un futuro. En un futuro. Que se, y claro. que se reconozca. O sea, que es una profesión en la Argentina que va sí. creciendo. Sí, sí, creciendo va creciendo a pasos bastante. agigantados. Porque Perfecto. este último tiempo, la verdad que... Um, sí Muy bien. Bueno, eh, Yolanda y Marina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Probablemente las invitemos para otro programa.